Hoy les hablaremos de una banda que ha generado mucha controversia en los últimos años Panda Hablaremos de sus inicios y de unas controversias que han rodeado a la banda desde que comenzaron Iniciamos Pan es una banda mexicana de rock alternativo originaria de Monterrey, Nuevo León. Formada en 1996, su género ha sido diverso pasando por el pop-punk en sus dos primeros discos, Arroz con Leche y La revancha del Príncipe Chavo, haciendo cambios en su tercer disco, Para Ti con Desprecio, en el cual sigue la evolución de la banda con letras políticas y más dramáticas que las que se vieron en todos sus discos anteriores. Los cambios emocionales en las canciones de los últimos álbumes Derivaban en temas como la tristeza y la Discografía de la agrupación. En el año 2000 sale a la tienda su primer álbum titulado Arroz con leche. El álbum pasó casi desapercibido por los medios de comunicación, pero no fue hasta el 2002 con su segundo álbum, La revancha del príncipe Charro, que saltaron a la fama y debido a la respuesta de más y más seguidores hacen una reedición del primer álbum Arroz con Leche, esta a su vez con un bcd con todos sus videos musicales. Después de varias giras, presentaciones de su segundo álbum por México y Estados Unidos, cuando tomó un descanso para componer su tercer disco, fue entonces cuando Jorge Garza, conocido como Ongi, decide dejar la banda por cuestiones personales, las cuales nunca se han revelado a los fans. En su lugar entró Arturo Redondo. En su tercer álbum, Para ti con desprecio, la banda abandonó el estilo pop-punk que los caracterizaba. En el 2005 fueron nominados a una de las lenguas de MTV Video Music Award Latinoamericana, en la categoría de Mejor Artista Independiente, consiguiendo el premio. Al principio del 2006, Panda graba el tema No te deseo el mal, pero tampoco te deseo el bien, que fue aparte de la banda sonora de una película, Un Mundo Maravilloso. El 2 de octubre del 2006 se lanzó el cuarto álbum titulado Amantes son de amantes, proviene del latín que significa los amantes son de Según dijo Pepe en el DVD y en una entrevista en MTV, del cual su primer sencillo es narcisito por Excelencia y fue lanzado en septiembre del 2006. Con este CD estuvieron en los premios MTV Latinoamérica 2006 el 19 de octubre del 2006 y ganó tres lenguas como Mejor Grupo o dúo, Mejor Artista Alternativo. Y como artista revelación, tocando Narcisista por Excelencia en vivo Además, este disco los llevó a ganar una nominación a los Grammys por Mejor Álbum Latino, Rock o Alternativo Y también el disco se hizo acreedor de dos nominaciones a los premios Grammy Latino en las categorías Mejor Álbum Rock Vocal dúo o Grupo Y en la categoría de Mejor Canción Rock El 14 de febrero de 2007 debuta su segundo sencillo Los Malaventurados No Lloran en MTV Sinfonía Soledad Este disco es lanzado al mercado el 30 de noviembre del 2007, el cual es un concierto que ofreció la banda en el Auditorio Nacional. En dicho material se incluyen canciones como No te deseo el mal pero tampoco te deseo el bien y nunca nadie nos podrá parar y una recopilación de sus más grandes éxitos, tales como Procedimientos para llegar a un común acuerdo, Narcisista por excelencia y Los Malaventurados No Lloran, entre otros. El concierto contó con la participación de la llamada Sinfonía Soledad. Orquesta Sinfónica que acompañó a la banda en casi todo el concierto Y un amigo de la banda, Marcelo Treviño El cual colaboró mucho en los coros de las canciones e interpretando el intro con el piano El cual empezó el concierto, en el DVD incluido se presenta todo el concierto Su primer sencillo radial fue No te deseo el mal, pero tampoco te deseo el bien Su segundo sencillo radial fue Nunca nadie nos podrá parar que la banda dedicó a los fans y que podía descargar desde la página oficial el cual también es un sencillo digital que se puede encontrar en youtube y su último sencillo radial y que también es vídeo es mi muñeca en Sinfonía Soledad <risa> Poetics es el quinto álbum de estudio de la banda regiomontana este al igual que los dos últimos también es un álbum temático el álbum nos narra los factores internos que llevan a la autodestrucción del ser humano Este álbum llevó a Panda los premios MTV 2009, coronándose en las siguientes categorías: Mejor Grupo o Dúo, Mejor Artista Alternativo y Mejor Artista del Norte. ¿De dónde surge el nombre? a bueno, hacer un concurso de bandas, no teníamos nombre y un nuevo participante. Nosotros ni sabíamos de la existencia del nombre Panda hasta ese día cuando lo tiró Chonky, para mí, justo yo de lo que me acuerdo fue Chonky, o no no acuerdo si sí, y alguien de los dos fue el que dijo, ¿sabes qué? pues que se llama, o sea de que, ah, terminando el sound check, ah oye, ¿cómo se llama? no te vamos a ver? Pues no sé, y no sé si Chonky o y gritó, panda, ah órale panda, y le ponemos así nomás. y no, y entonces como que se nos quedó, así que te digan, me encanta el nombre, pues no, pero pues, ya tiene la identidad y no se Ya está está, cool, está, está Está medio En el 2005, una revista mexicana publicó en donde sus artículos que algunas de las canciones de panda, principalmente del álbum para ti con el Despezo", tenían cierta similitud con canciones de otros grupos de género similares tal es el caso como My Chemical Roman, Green Day, Follow Boys y Blink 182 en el 2007 fueron demandados por la agrupación Green Day por supuesto plagio de canciones del grupo estadounidense lo que se les supuso tener que pagar una cuantiosa multa en dólares lo cual la banda comentó la verdad, porque, pues obviamente estuvimos en parte o sea, dentro de un escándalo muy fuerte que, que es como tengo que ahorita Ya vi todo, los, todo lo que nos, nos ayudó, todo ese escándalo, porque realmente fue una ayuda, aunque la gente vaya a decir, ay, ¿cómo? No, es que sí, realmente fue una ayuda. Este, pero sí, si sí lo tomamos y hubo un momento interno muy intenso, no recuerdo que se haya suscitado eh, con otra banda, ¿no? Si ya algo de eso y no estaba enterado, entonces como que, ¿qué si hay que ver? ¿Qué onda? No, en cualquier entrevista era lo mismo y lo mismo y fue muy agotador, o sea, pasamos algo muy fuerte. Un escándalo nacional e y internacional fuerte y nos sobrepasamos, pues, ahora que nos pueden tocar. Y con estas supuestas demandas nacen los llamados antipandas. Es que fíjate que al principio si era yo, sí si me sentía mal, o sea emocionalmente me nada, o sea era... Oían, no sé, en blogs, en MySpace, en YouTube, lo que sea, Mira, no veían nada, pues que no veían nada, o chiflados, o lo que sea. O sea, cualquiera de los miles de cosas que nos han dicho, van banda no y, se la panda, eso es parte de toda la historia. ¿no? O sea, prefiero que alguien no odie y que, que genere o que o, saque algo de eso digo, a que no importa. Me cuenta que Batman es pues, nadie, si no hay un corazón, porque si no, no tiene chiste, pues te quedan todos Un aquí, no tiene sentido, un Si, ahora que van a tocar a esos chavos para que vayan con sus piedras y, y, su, y ahorita me da risa, no, y ahorita estoy tranquilo, no, me digan lo que queda ahorita por mí, digan lo que eso y más, porque ya aprendí que entre más digan es mejor, pues, ya se aguda dando lo que necesitan para esperar no sé, como que como que los antifanos nos ayudan a que a que los, a que los fans este, refuercen todo lo, que, todo lo que quieran su fuerza son sus fans y sus antifans porque ahí están en los conciertos muchas veces y nomás van para aventar las cosas y con esto damos Por terminado, este programa llamado Pandúfilo, con el lema de Panda, queridos y odiados pero jamás olvidados.